estamos muy bien, este la obra, la obra va bien, la gente se divierte, este la verdad que la estamos, la estamos pasando muy bien, bueno contame los detalles, digo, ¿cuál es el, el nombre de la obra, dónde se están presentando los días? Bueno estamos la obra ya llama son formidables, bueno con Miguel Ángel Cherulti a la cabeza obviamente, eh Martín Sália, Solinda Vallia, Vicky Dolan, Estefasocci, Julián Bolán, Este, un, un gran elenco, es un hall donde hay música, humor, imitaciones Y nos presentamos ahí en el Hotel Juncker, Presidente Perón Hicimos una especie de teatro eh, Y la verdad que está, está, está muy lindo el lugar Y todos los lunes, martes y miércoles, 22.30 horas ahí estamos con la, con la obra Y bueno, ayer, ayer tuvimos función La verdad que muy, muy lindo porque estuvo casi lleno ...están más de 350 personas en el, en, el, en el lugar... ...así que nada, muy contento... Chicos, los escucha Memo Cenas para las preguntas que le quieran realizar... ...el micrófono es todo Memo, querido, maestro... ...buen día, buen año, ¿cómo estás? Hola Enzo, querido, ¿cómo va? Bien... ¿Cómo está la cosa, papá, por allá? Bien, bien, bien, acá estamos... ...acá estamos, muy bien, muy bien... muy ah. bien ...acá mirando la gente cómo llega al mar... ...porque después de dos días de... de estar nublado, frío... Es como que salieron, tipo, ¿sí? De atacar del departamento salieron directamente a la playa. Acá que está tan desesperado por el sol. Claro, me imagino. Che, eh, ¿encontraste ya tu lugar en la obra? Porque entiendo que eh, vos sos futbolero también. Uno a veces tiene que encontrar el lugar en el equipo, ¿no? Para para empezar a, a, a demostrar sus sus dotes. ¿Encontraste tu lugar en la obra? Sí, sí. Lo, lo, lo, mirá, te sí, soy sí, sí, lo, lo encontré en el primer momento que. que llegué a Mar del Plata y, y repasé la rutina con Miguel. Miguel en el primer momento me dijo, Memo, la, la rutina la manejas vos, eh, tenés toda la libertad del mundo para hacer lo que vos quieras. Obviamente hubo correcciones por parte de Miguel, que obviamente, bienvenidas sean, y, y obviamente eran para mejor. Eh, y, y, y aprendo mucho con Miguel. Eh, siempre me, me da un par de, de consejos. Y como te digo, el, el día del debut obviamente... Eh, son nervios y algunas cosa pulidas y otras donde otra, sale mal pero ya a partir de la segunda tercera función ya este, ya, ya, ya me había acomodado y, y estaba realmente muy cómodo y, y te das cuenta también cuando con la respuesta de la gente creo que ahí ahí te, es, es el termómetro para para decir bueno a ver qué cambio que sigo haciendo este, pero por suerte no no pude, no hice tantos cambios en la rutina porque viene viene funcionando bien cuál es tu tu aporte a la obra Cómo, cómo, ¿Cómo se da la, la, la digamos la, la hoja de ruta y, y cómo entras vos ahí? Sí, bueno, el, el, el, la, la obra es, es un musical donde tiene bueno Miguel hace canciones, invita también a cantantes, este, después bailarines, yo entro después de un cuadro de, de bailarinas eh, a romper porque viene todo cantado, todo baile y de repente te entra Mariano Yodick y te, te, te descontroló todo. este y más que nada esa es mi función de de, de romper lo que de, de, lo musical ¿entendés? y obviamente también tengo la, la parte musical mía donde hago también eh, do, dos cantantes porque tengo dos entradas, dos entradas aproximadamente ocho, nueve minutos este y bueno eh de de eso de eso me, me va a de, de, de entrar a, a romper lo, lo musical Esto, por lo que hemos charlado incluso en, en privado, te ha despertado y disparado también un, una posibilidad de que sea un año muy intenso, ¿no es cierto? Digamos, empezar a codearte en temporada no es menor, sino todo lo contrario, y, y esto me da la impresión que, por lo que hemos charlado incluso, no no es, no es una sensación, sino que me lo has contado, permite pensar en un 2020 a full. sí. Sí, sí, sí. Bueno, el, el, la idea, eh, la idea mía es, es este año hacer eh, televisión, eh, teatro y radio. O sea, me, me gustaría hacer las tres cosas. Pero bueno, eh, hay mucho, hay muchas, hay muchas cosas ahí dando vueltas eh, para hacer, para hacer cosas. Así que bueno, estamos esperando a ver que, que sigan pasando los días y que te vaya confirmando todo. Y acá, obviamente, uno hace... te, te vas haciendo conocido, te viene y te hace notas y y empezás a hacer otro vínculo de gente que te lleva a, a que a que en el 2020 pienses en en, en en tener mucho laburo, entonces la idea es esa la idea es esa de, de, de laburar a pleno este año y, y y bueno, ahora terminar la temporada acá y ver qué, qué pasa después a partir de marzo ¿Cómo de dividís la, la semana? Mira, en, en principio en estos en estas semanas estoy haciendo el lunes, martes y miércoles acá en Mar del Plata, uh -huh. solamente. La idea es, este, a partir de la semana que viene, eh, empiece a viajar a, a Colón, Entre Ríos, con Miguel. Hay algunas posibilidades también de hacer eh, jueves y domingo en alguna, en algún balneario, pero eso está, está todavía ahí muy, muy, muy fresco. Eh, Pero, pero bueno, la idea es a partir de la semana que viene, o, o ya a partir de febrero, viajar a Colón entre ríos con él, para, hacer, para acompañarlo también al espectáculo que tiene él en, en Colón. Uh -huh. O sea que hoy, eh, Mar del Plata, metes lunes, martes y miércoles, y, claro. y, y están evaluando incluir entre jueves y domingo o, o tu, tu, nume, tu tu aporte, digamos, en, en la obra de Colón, que esa es producción completa de, de Cheruti, ¿no? Es coproducción de Miguel, sí. Uh -huh. sí, sí sí sí sí sí es más bueno el, el, la semana pasada eh, me, me me fui para para Cañuelas, a festejar el cumpleaños lo fue el domingo así que nada este y ahora también me estoy yendo para para allá este así que bueno eh, de vez en cuando si puedo me me, me escapo eh, si no ya como te digo me quedo acá porque también estoy haciendo radio a la tarde hago radio acá en Mar del Plata todos los días Eh, en la en la radio Omega uh -huh. de acá este de cuatro a seis de la tarde y bueno también eso me da la la posibilidad de, de, de vender la obra y de, y de de conseguir algún cangiolo claro este, para, para promocionar este pero nada, nada la, la verdad que está está muy bueno bien che y ¿metes playa o te queda algún hueco porque digamos si tenés Eh, la obra, bueno, ya para la... me imagino, no no, no, no quiero sí. meterme en tu en tu rutina, pero qué sé yo Siete de la tarde más o menos, ya empezás a meter la cabeza en el tema de la obra, ya no, no podés andar sí. eh, no. Y, y hasta las seis estás en radio, te queda un ratito ahí eh, ¿Y sí. qué te queda hasta las tres de la tarde del playa? Antes, eh, después ya no ¿Qué? Claro, sí, mira, yo con Nico hablaba recién afuera en el aire, le, le comentaba eso Eh... tuve la suerte de que de que vino de que vinieron mis viejos a verme de que vino mi familia vinieron mis tíos y bueno la, la, la, los días que ellos estuvieron sí obviamente los acompañé a la playa traté de estar el mayor tiempo posible con ellos pero después este, los días que, que estoy acá prácticamente o sea solo este, no no que soy sincero no no voy a la playa Ajá. y aparte en, en estos últimos en estas últimas semanas en estos últimos días ha hecho días muy muy muy fríos acá viste uh -huh. estuvo, no estuvo lindo este recién hoy mejoró después del domingo, que había hecho mucho calor eh, pero hoy recién volvió a, a salir el sol y con una temperatura alta entonces no que soy sincero no no no voy a la playa solo y, y estás lejos de la playa no a la playa debo estar De ocho cuadras, nueve cuadras. Bien, no, no porque más viste, más a veces que... te pasa que eso yo lo que un poco alejado y te da un poco de pachorra. No, no, todo igual yo todos los días digo, bueno, el otro día me voy a levantar temprano para para salir a correr, para hacer algo, viste, para, y no hago nada. Claro. Eso lo sueño, no, lo claro. digo nomás, pero después no lo no. hago. Sí, sí, me imagino, <risa> una, una falsa pretemporada en la costa. Ya, claro, claro, viste, me, me, me quiero hacer el acabo pretemporada y después me termino durmiendo, no, nada. Pero bueno, bien, tengo, tengo que retrasarlo. Muy bien. Che, ¿hasta cuándo se extiende la, la obra? Y la obra, mira, eh, acá en Mar del Plata, el último fin de semana es el, el, el carnaval, eh, si no me equivoco. es ¿sí? el uh -huh. 24 25, que el lunes y martes, nosotros terminaríamos el 26, por ahora. Este, eso es lo que se, se dice aún. No sé si... ¿Qué, ¿Qué fecha acá de Semana Santa? No tengo idea cuando es Semana Santa. Sí, no, no lo sí. ahora rápidamente no lo recuerdo. No, bueno, pero no sé si... No creo que se quede para Semana Santa porque creo que Miguel no, no va a estar en marzo, así que... Seguramente terminamos el 26 de febrero. Eh, claro, el último fin de semana de febrero. Exactamente, exactamente. Eh, o oh, En realidad no el último fin de semana, sino el, que en realidad es el último claro. fin de semana, pero eh, será lunes, martes, porque es feriado de carnaval. Exacto. Claro. Exacto Sí, porque de hecho la semana siguiente eh, empiezan eh, y las claro, clases Claro, empiezan las clases, empiezan el 2 de marzo las clases Exacto, sí, sí, sí, sí. Eh, Bien, maestro, bueno, vos sabés que hay mucha expectativa acá, ¿eh? Sí. Hay mucha expectativa con tarde memorable eh? Sí, sí, no, no sé qué carajo vamos a hacer, pero algo va a salir, que se quede tranquila la gente que algo va a inventar Pe Pero algo aparte, inventar. aparte con, con la dinámica que estás teniendo, yo te, te sigo en las redes, como muchos de los que estamos aquí, y, y vemos también cómo, al margen de, de que, por supuesto, tiene que ver con promocionar la obra, con promocionar tu, tu condición de artista, que está muy bueno todo eso, eh, te, te gusta la radio, definitivamente te gusta. Sí, no, no, la radio me encanta. Radio se nota, encanta, digo, eh, perdón la interrupción, se nota cuando, hasta cuando publicás una foto y demás que, que estás contento, que estás pleno cuando estás en un estudio. Sí, porque, el, a ver el, el, Justo ayer en una nota también que me habían hecho Para un medio acá en del Plata este, Hablaba de eso De que la radio tiene eso La radio tiene la magia de que la, la gente se imagina Del otro lado Que está un personaje y, y, y juega con eso Quizás en radio, en televisión y en teatro Es, es más difícil Porque de ahí tenés que mostrar la cara y Y si no con más cara Tiene que ser aún más perfecta la invitación. Quizás en radio se juega más con la con la con, con la imaginación de la gente, de que piense que en ese momento está, no sé, Maradona está en el estudio. Entonces, eso eso a mí me gusta. Me gusta. Y aparte de hacer radio con mi voz, si se puede decir eh, de, de, de ser memo en algún momento y que en algún momento también salga algún personaje, pero sí, a mí la, la radio me me encanta. Me encanta, obviamente, tengo muchas cosas por mejorar. No, no te voy a decir que soy un crack, de, conduciendo un programa o haciendo radio, pero eh, me, me, me doy maña. Totalmente. Che, mirá, tal es así lo que vos decís, que te acordarás lo que te voy a contar. No hace mucho eh, sí. le, le llega a alguien un mensaje de voz, de WhatsApp, que tranquilamente puede ser comparable a algo de radio. esto ah, es sí, que, que vos de sí, la imaginación. Sí, sí. No y, me imagino. Y, y se largó a llorar y se emocionó. Sí. Eh, porque pensaba claro que ese mensaje que le hablaba de, de la invitación a, a un recital y un espectáculo sí. y que le mandaba personalmente sus entradas para ir a, a ver a, a Sabina y a Serrat eh, sí, fue tremendo, con, con, la, fue tremendo. Con, con, la, con la con la voz en, entre comillas de, de Joaquín Sabina Eh, hizo llorar a una persona no, no tremendo, es más y la, yo la tuve persona la lloraba ¿no? y, y, sí. Y, y, sí. cuando lloraba, la, los que estaban allí no eh, querían, el, viste cuando lo, tocás a alguien, decís, para pará que te explique, pa, para. para para claro, claro para y que te de... un segundo, no, gracias, no, gracias no, bueno. no, no, es más yo me, después tuve la oportunidad de cruzarme con esa persona sí. y yo digo, o me putea o me abraza. Claro. O sea, o una de las dos, porque claro. o sea, si, de, o sea, la ilusión de escuchar la voz de de este en este caso de Sabina, supuestamente sí. invitada. De... Era Digo, yo qué loco porque eh, o sea, esa digo, ¿cómo hiciste con o sea, diciéndome me ilusionaste? y después me dice, "No, la verdad que lo tengo guardado, no lo quiero." Lo tengo ahí archivado, lo escucho, de vez en ¿no? cuando lo escucho, me dice, pero yo pero, pero soy ¿no yo, soy yo. Señor, claro. Soy yo. Sí, claro. Sí, ¿viste? pero es bueno, como te digo, la gente, es como cuando uno manda un mensaje de audio que te dice, che, boludo, tengo un amigo acá, le manda un saludo como Mauricio o como Mata o como tal, y, y viste, y dice, hijo de mí, mirá vos, qué bueno. Me ha pasado a veces, estoy en, en, en un lugar, me llaman por, me llaman por teléfono, Y están en altavoz y ya me habían avisado previamente, y hay gente que se la come de verdad. Yo no puedo entender esto. A veces digo, o oh, viste, y ahí te das cuenta que la, que la, que la imitación es, eh, está buena y, y la gente entra. La verdad es que no, yo a veces no puedo entender. pero Pero aparte, escúchame, eh, en este caso eh, ¿Sí? era para que para que se entienda y que lo entienda que está del otro lado, un tablón largo. Eh, sí, no, no, me imagino, yo me imagino esa meta porque me imagino. Sí, porque estaba, me y... Esta persona estaba en la cabecera, justo quedó justo quedó en la cabecera, había ah, eh, una persona más y estaba yo. Eh, cuando escucho el audio, eh, porque lo pone el audio, no, no se lo pone el teléfono en la oreja, sino que pone el audio como para todos, eh, me inter interpreté... Cómo digo, mira, qué, qué lindo. Se preocuparon también porque alguien le, porque le manden el audio como que había todo todo toda una alguien había pensado en el obsequio, ¿no? Eh, claro. Pero nunca pe lo que lo último que pensé es que la persona siguió imaginar que quien le estaba hablando por audio era Sabina. Eh, claro, claro, claro, claro. Y, y yo <ríe> es más, bueno. en, en principio yo entré a cabecear y a mirar para todos lados. <ríe> claro, claro, claro, claro. Y... Sí. Y y, y, alguno, y alguno de sus hijos, u hija, me, me, me, me miraban y decían, dejala un rato más, dejala un rato más. Ya, yo, yo igual, ¿sabes lo que hubiera hecho yo? Sí. Yo lo hubiera dejado, no le hubiera dicho nada. Que se quede con, la, que, que se quede con esa... Claro. Con esa ilusión y de, quizá un día después, más tarde, el otro día, la semana, che, el audio era God claro. no sí. ¿Entendés? Sí, sí. Pero capaz que era peor, capaz que... Te, De, capaz que ya se había reconvencido de que salina, No, para mí eso no, no No, no, no, no, es <risa> claro. Lo tenés, claro, claro Totalmente pero, pero bueno, pasa eso Che, eh, ¿con qué estamos últimamente? ¿Qué tenemos? Porque te escuché algo de Alberto eh, <risa> Hace sí. eh, 20 días un mes eh, mm -hmm. ¿Hay algo más dando vuelta? Alberto la, alber ¿Es Alberto lo último? No, no sí, porque A ver, el otro día hablaba Tuve la oportunidad acá de juntarme en Mar del Plata Han visto los videos en las redes Eh, con Ariel Tarico, uh -huh. un gran imitador, le está hablando acá con Fátima, estamos haciendo unos videos ahí para subir, con Nico Soso, el gran imitador de acá. De hablábamos de, de que no han salido muchos personajes que diga, che, a ver, bueno, este hay que sacarlo. Eh, ha cambiado, obviamente, es más, el mismo Alberto aún no está en la gente. No. Yo lo noto en el teatro. Por ejemplo, yo lo imito en el teatro... y y, y aún no está muy metido en la gente la voz de Alberto y Sila obviamente la demás de más así porque son son goles todos son goles pero después el el el, el, el, el el el al mismo Alberto aún no está metido en la gente y no aún yo trato de mejorar las imitaciones que voy haciendo que hago en el espectáculo las trato de mejorar las que vengo haciendo y si llega a ser alguna nueva eh, sí ahí se obviamente se van a Bueno, entrar por las redes hay alguna invitación nueva pero por ahora no no no hay invitaciones que diga bueno este sí hay que sacarlo claro más más más en el teatro porque la gente está en vacaciones la gente no te mira televisión uh -huh. Desde, en vacaciones no te mira tele uh -huh. quizás te mira algún portal de internet o algo así entonces vos tenés que ir a lo seguro ir a la a la invitación que la gente tiene en la en la retina en, en el oído de una, una Un Yudica, un Guido Casca, un Kinelli, un, eh, un Chayanne, un, no sé, eh, eh, un Maradona, la gente lo tiene, no sé vos, eh, ahí la gente con esas limitaciones, a ver, si llega a salir uno, explotó y sé que es muy conocido y sé que, que para a funcionar, obviamente ahí vamos a atacar. pero por ahora mejorando mejorando día a día los los que voy haciendo porque le van cambiando las tonalidades de voz a los personajes también hoy Maradona no es el mismo Maradona que hablaba en, cuando estaba hecho mierda hace un par de años atrás hoy uh -huh. Diego es, es es otra voz entonces la, la gente tiene tiene ese Maradona también por un ejemplo que te tiro sí ¿no? totalmente totalmente bueno de hecho me da la impresión eh, por ejemplo Eh, a mí me, me gustaba mucho, le, le, la, como pocos le habías encontrado el tono a, a Scioli. Eh, ah, pero Scioli desapareció. Pero, sí. eh, claro, pero digo esto con respecto a Scioli también. Eh, hoy Scioli en su tono y demás, eh, también es distinto a aquel de campaña. Claro. Las pocas veces que aparece es distinto. Eh, no, aquel claro. más, más ronco, ¿no? Eh, claro. Grave. Voy... Hoy te habla más tranquilo, mm -hmm. hoy Daniel te habla así. Ahora estamos trabajando, obviamente, el de Brasil. Ahora, eh, no sé quién me retira siendo Brasil, pero estoy allá. Eh, trabajando con optimismo con, con y con esperanza. Y ya, eh, Daniel, claro, Daniel en su momento era más... Eh, era, era más ronco, es como decís vos. Mm -hmm. Era más ronco, ahora está más tranquilo. Sí, totalmente. Hasta el mismo, mismo masa le cambió el tono de voz. A mí hasta pero... me da la impresión de que Massa lo corrigió eh, por el tema de algunas imitaciones y, pod y pod podrás estar incluido vos en eso, porque eran muy, muy, muy eran muy marcados sus, sus gestos y sus tonos. Eh, sí, sí, sí, eh, sí, sí, sí. Incluso me atrevería a decir que en alguna oportunidad eh, nunca renegó de eso, pero eh, la ex presidenta, bueno, actual, actual eh, presidenta interina, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Te acordás cuando vino la invitación de, Ma de Fátima Flores el tema del micrófono de los sí. de, de, de algunos sí. tonos y demás sí. con el paso del tiempo también lo, lo, exacto lo fue ¿Lo sacó? no sé si la palabra es lo fue corrigiendo porque no sé si es un error pero sí, no, fue, no, fue no. sacando esas particularidades no no sí porque es así a ver nosotros nos decíamos cuando grabábamos PPT los políticos veían todos los programas claro. todos los programas sabían lo que hacíamos y... Este, es más, en una reunión, eh, una vez un informe que hizo la Nata, eh, que Macri le decía que a, a Horacio que ojalá que no sea como el que lo imita el PPT. Entonces, viste, eh, eh, te, te das cuenta que la, aparte le sirve, quiera mm. o no, a los políticos les sirve que los imiten porque siempre los, los tenés ahí. Claro. Están, ahí. Están y, ahí. Y aparte, mostrados del otro costado. Exactamente, exactamente Y la gente va a buscar eso, se va a divertir Yo, por ejemplo, en la rutina que yo hago con los políticos A ver, que son tres que hago este, No hablo de política uh -huh. Hablo quizá de, la, de, lo, de lo cotidiano que pasa en la playa O de lo, algo que tenga que ver con el, con el Hotel Umbra este, Pero no, no, no, no, no hablo de, ¿viste? Y la gente va a, a escuchar otra vez lo que quizás leyó a la tarde Nada, la gente se quiere estar arriba Entonces, si le podemos evitar un poco la política, mejor. Aparte, da la impresión, corregime vos si no es así, lo he charlado con Nico Lobo, que ha salido más de una oportunidad de Mar del Plata... Eh, y también con algunos protagonistas que están haciendo temporada eh, comerciantes y demás eh, también hay una, una un, un perfil de turista por lo menos de turista no sé si la sociedad toda pero un perfil en general de turista eh, dispuesto a relajar no eh, no sobra el mango claramente no sobra el mango no, pero no. Lo, lo, lo poco que había o tomó algún riesgo hacia adelante de, de financiamiento o, o lo que fuera y, y se tomó unos unos días no le dio lugar a esto de ...en eh, playa... Eh, ...Morfi en la casa o en el departamento... ...a que sí. puede se toma la licencia de del teatro... ...porque la oferta marplatense... ...en materia gastronómica, cultural y demás es muy amplia... ...y, y no mucho más... ...¿qué quiero decir con esto?... ...fue muy justo... Eh, con, ...con lo poco que tenía... Eh, ...pero con la idea de relajar... Y, y, ...y siguiendo un poco la línea de esto que vos estás diciendo... ...si vienen con la idea de relajar... ...después de, de un año muy, muy complejo... Eh, bueno aportemos a eso relajemos exacto exacto a eso es lo que voy a eso es lo que voy que la gente no no no quiere el show a ver es el tipo de show que hacemos ahí con que hace Miguel uh -huh. o sea, acá hay otro tipo de espectáculo no, que sí que son que hablan de política que se ríen de los de, de los políticos este el mismo moldaski, Mio Moldaski es, es, un, es, un, es un show prácticamente eh, político con chistes políticos más que nada Este, pero bueno es otro tipo de humor es otro tipo de humor eh, pero sí esto es verdad es verdad hay mucha gente algo se puede decir de, de gasolera este, que viene relaja quiere venir a la playa con los nenes comen en el departamento de vez en cuando van a, a cenar en algún lugar y ya la gente no viene quince días día a día, día la gente te viene 5 o 6 te escapa uno días como para decir bueno nos juegos vacaciones de descansamos unos días Y volvemos con todo, porque, como decís vos, no hay, no hay un poder adquisitivo que, que te dé el resto para quedarte 15 días eh, en, en, en un lugar, en Mar del Plata. O sea, no, no es como para mí, eh, yo, yo lo veo acá toda la semana, no es que cada 15 días cambia la gente. Jueves, gente entrar, el, los fines de semana es impresionante. Claro. Arranca el jueves, viernes, es increíble. Esos cuatro días, jueves, viernes, sábado, domingo... increíble, después como que el resto de la semana como que baja un poco, pero quizás el fin de semana donde más gente se concentra acá en Mar del Plata vemos la última, para aquel que está del otro lado, que está escuchando la nota incluso eh, justamente está pensando en pasar unos días por, por Mar del Plata o por la zona, ¿Dónde te, ¿dónde te pueden encontrar? bueno, estamos ahí en el Hotel Udgra Presidente Perón, Tucumán y Rawson es la dirección, estamos ahí con Son formidables eh, con Miguel Ángel Cheruti en la cabeza Eh, lunes, martes y miércoles 22.30 horas en la función eh, Las entradas las sacan ahí en, en la recepción del hotel O por platea net También sacan las entraditas Así que nada, los esperamos a todos los, los cañoneses Que anden por, por Mar del Tarta Porque el otro día <risas> Miguel había hecho un video Y decía, los esperamos a todos los cañoneses Y, y que vengan a pagar entrada Porque hay que pagar cosas decía, ¿viste? ¿viste? <risas> Así que nada eh, eh, Los esperamos Nos esperamos a todos.